Y ahora, para terminar la clase de yoga, vamos a hacer una meditación que nos va a trasladar a ese lugar en el que todos queremos estar. Poned la postura de flor de loto y repetid todos conmigo. Portal de la Marina... Desconecta de tu rutina en el centro comercial Portal de la Marina de Ondara. Shopping inmersion.